4 Con la charanga varera que balacera <risa> Oye, dime, tatalla hasta afuera, tú sabes, yo sé, pa' tú le dije le chamaco súper ok Vamos Ahora quieres con el sin tener tu lado ni trayectoria historia escucha? Ahora tú quieres ser el que se ha llevado toda la cora Aprende Ahora quieres ser tú Más que yo, más que este, más que aquelas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 Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien, muy calurosas tardes. Ya sí. empezó el calorcito, pero eh, perdón. No, te voy a decir, no vamos a decir que ya se fue el frío, porque ya sabes que de repente llega por ahí una oleada de, de aire frillito, pero parece que le está ganando el calor. Por eso pusimos una rolita aquí de David Calzado y la charanga banera, un poquito de timba para calentar el ambiente, ¿no? Exactamente. Oye, estamos en el programa 101 y tenemos un mega invitado sí. que le dejaron de hecho por ahí un, un mensajito en, en Facebook <coughs> eh, y le dicen algo así como que es el mejor instructor, eh, que es un excelente maestro y aparte es una excelente persona. ¿Será? Sí. por algo llegó el día de hoy sí. está con nosotros a ver ¿cómo? amador osorio ah, es que no me sé su apellido ah perdón ok está con nosotros amador osorio que él es un gran instructor de ritmos latinos de lo nombramos de diferentes formas ritmos latinos zumba y bueno todo y no él, él nos va a explicar el día de hoy toda esa parte no Sí. cómo estás amador hola qué tal este muy bien muy bien muchas gracias gracias por la invitación gracias a beto gracias a su esposa aquí qué linda no, gracias. muchísimas gracias buenas tardes a todos los radioescuchas qué gusto estar esta tarde con ustedes que si nos están escuchando pues nos dejen saber que, que nos están prestando sus oídos ya sea por medio de un mensajito a, a amador o un mensajito a, a nosotros o en la página de, de la radio Eh, que nos dejen saber que nos están escuchando, por favor, y pues aquí vamos a estar al pendiente. Vamos a intentar hacer un, un en vivo, nada más que la tecnología se ponga de acuerdo con nosotros y lo vamos a intentar. Que se manifieste el fans club de Amador. Ah, sí. Sí, chicas, por favor, manifiestense. <risa> ok. Maestro, pues el día de hoy estamos en la rueda cartonera, como cada martes. Ajá. Eh, ¿En dónde está ubicada la rueda cartonera? Sí, siempre me la pone difícil. Es por Sánchez, número, ¿Número? 615. 615, aquí en el barrio chino del centro de la ciudad. ¿Y quién es el, el autor intelectual el de todo Cercafón, esto? Se señor Sergio Fonk, que ahí escuchamos que anda con un diálogo medio encendido. Sí, se oye él así es, como... Él es el autor intelectual de este concepto. Como nivel enojado. Exactamente. <risa> Algo así. Y también estamos eh, recordando un poco que la maestra está un poco triste por, por el... Por el retiro de Enrique Ortiz Tal cual es Enrique Bumburi, sí. yo La verdad retira. es que estoy muy muy triste Pero pues primero la salud Sí, Enrique Ortiz eh, Bueno, es, es un hombre original. Real Sí, porque Enrique Bumburi Él lo tomó de un personaje De un libro de Oscar Wilde uh -huh. Que se llama La importancia de llamarse Ernesto Hace sí. un reportaje un, un personaje que es Bumburi Y Enrique como, como lector, como poeta y escritor Tomó ese ese nombre de, de libro de Oscar Wilde Sí, la verdad es que eh, Lo que más me entristece es que no fuimos a su último concierto aquí en Guadalajara Sí, que fue la semana pasada Ajá, el 23 Nosotros por estar eh, todavía siguiendo esta parte de la pandemia Donde no hay que ir a multitudes mm. y todo esto Y toma que nos perdimos el concierto Pero bueno Pero vamos al tema Vamos al tema, Amador, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes, eh, aquí este, Meche y su esposo Beto me hicieron el favor de invitarme para, pues, para que habláramos un poquito sobre el tema de eh, los ritmos latinos, sí. ¿sí? a lo que se refiere a los ritmos, a lo que es eh, todo en la industria aeróbica, en lo que a mí me respecta, pues en lo que yo pueda A contestar eh, adelante dice el maestro que eh, los eh, los ritmos latinos son una excelente opción para mantenerte activo sano y feliz es correcto ¿Será? es correcto es correcto en las este, en las clases en los salones de clase generalmente las personas acuden eh, primeramente por salud uh -huh. por salud este después pues es como una hora de relax para para las amas de casa las señoras eh, que dedican pues una horita de su tiempo para ir a relajarse, hacen ejercicio y pues bueno, eso es este benéfico obviamente para la salud. Es justo y necesario. Así es, es correcto. Oye, pero vamos a empezar por el inicio, dice sí. el maestro. ¿Cómo es que llegas tú a, a este mundo del baile? ¿Hace cuántos años? Okay. Eh, ¿Dónde sabes tú? No sé, quizá empezaste como, como muchos. Empezamos de, de ser alumnos y luego dices, ¡ay, no! Creo que puedo. Es correcto. Yo inicié en este mundo de, de, del fitness... Por eh, necesidad de salud uh -huh. Sí, hace 30 años eh, Yo tenía sobrepeso uh -huh. Y este, me metí a un gimnasio Un gimnasio este, queriendo yo bajar de peso Y el instructor de, de aeróbico en aquel tiempo Me invitó a su clase Y que me, me gustó bastante su clase Entonces yo me hice fan de este maestro Entonces a raíz De, de, de esas clases que yo estaba Tomando todos los días eh, Él me invita a, a pertenecer a, a tomar una certificación Eh, para instructores uh -huh. obviamente pues no era mi intención yo ser instructor porque yo tenía mi trabajo muy aparte y este él me indica que, que pues lo tome como para para saber la técnica para saber qué estoy haciendo y me, me agradó pues ahí empezó todo mi toda mi carrera por decirlo así eh, tomó la certificación Y resulta de que eh, cuando yo terminó la certificación, me invitan a trabajar a un espacio, a un gimnasio, pero ya como instructor, ya dando uh -huh. clases. Wow. Ahí empecé, ahí empecé todo mi, mi carrera y como la verdad me gustó muchísimo, desde, desde, desde chico yo sabía lo que quería hacer, Querías, uh -huh. yo quería bailar. Quería ser bailarín, pero pues por azares del destino eh, no se me dio ir a una academia de danza y pues en ese momento se me dio la oportunidad con este maestro y en esta academia, este, y pues bueno ahí empiezo toda mi carrera, me salgo de trabajar en la empresa donde yo estaba y me dedico el 100% a dar clases. Fíjate, es tomar un riesgo, ¿no? pero o sea, el riesgo es porque esto es lo que yo quiero Así es Porque claro. a lo mejor dices, en la empresa tenía un, algo seguro, un, no sé, un ingreso, me daban mi nómina, etcétera, etcétera Y dices, pero no, o sea, siempre yo pienso que uno tiene que arriesgarse porque la vida es una Así Entonces, es ¿sabes así Es que yo ¿qué? le agarro el toro por los cuernos uh -huh. y me voy por aquí Sí, de hecho, perdón, de hecho muchas personas me, des, me, me, me decían Es que no te arriesgues, ya tienes un trabajo, como bien lo dice Beto Donde todo es seguro de alguna manera Pero dije, no, me tengo que arriesgar porque esto es lo que me gusta Es lo que eh, estaba esperando de alguna manera Y pues bueno, bendito sea Dios, desde que yo inicié en este mundo de, de, del fitness Dios me ha bendecido y me ha ido muy bien ¿Cuántos años hace? Sí. 30 años 30 que te, eh, recién 30 años era algo incipiente el, el, el, el trabajo de los ritmos, ¿no? De ahí hubo un crecimiento que te tocó vivirlo, ¿no? Sí, yo inicié con... Lo, yo soy de la vieja escuela de aeróbicos. Ajá. Esto todo empieza con, con una corriente aeróbica. Cuando yo inicio, a eh, mediados de los noventas, creo, eh, esto era era el mundo aeróbico, uh -huh. sí, todos estamos enfocados a lo que es el aeróbics, uh -huh. que obviamente pues, pues fue pareciendo a raíz de que se vino esta corriente de baile, uh -huh. de baile, de zumba, de ritmos latinos sí, y de, de varias este eh, marcas. Uh -huh. Platicábamos en, en días pasados, eh, yo te hacía la pregunta que si lo que actualmente se conoce como ritmos latinos, como zumba, Viene desde la parte donde eran los aeróbicos. Uh -huh. eh, yo te decía que yo recordaba que en la televisión había eh, un programa que no recuerdo cómo se llama. Ritmo ¿Llamaba? Vital. Ah, exacto. Y eh, salía una chica o varias chicas, muy bonitas ellas, vestidas con su leotardo, sus mallas Y sus y el, calentones. Ajá, el maestro recordaba del. Es de correcto. Los, ajá, entonces, eh, incluso con una banda en la cabeza ajá, y entonces yo te preguntaba de ahí viene todo esto o, o han sido ya variantes o, o estoy equivocada y no tiene nada que ver mira ha sido como una sinergia todo este texto este eh, rollo del de aeróbico con lo actual Sí, ha ido, ha ido evolucionando es como la raíz de, de, de todo esto uh -huh. si sí, este eh, se hacía en aquel en aquel eh, tiempo pues un aeróbico eh, muy controlado uh -huh. Este, con los pasos muy controlados eh, y ha ido evolucionando conforme van pasando los años ha ido evolucionando este todo esto A llegar ahorita que son ritmo latinos pero si sí, de alguna manera como es su es la raíz pues porque era así como como muy cuidado no así como levanta la pierna la mano y sí. era como todo muy bonito aparte creo yo porque pues estaba en televisión entonces sí. pues se tenía que ver perfecta y se tenía que ver que todo le salía y que no sudaba ni una gota aparte no exacto sí. era, era un programa muy cuidado este obviamente pues era la televisión uh -huh. y era muy cuidado pues obviamente para los televidentes que lo hicieran acompañados, que encendieran su televisión y serán acompañados el ejercicio junto con la conductora. Uh -huh. Sí, y, y era también hasta la moda, ¿no? De la forma de vestirte. Sí, sí. ¿No? Sí, muy, muy últimos de los ochentas, por sí. ahí. Sí, por ahí sí, yo era pequeña, era pequeña en ese entonces. Oye, entonces, bueno, comenzamos, eh, venimos de ahí, ha sido como, como irte, como ir creciendo, ¿no? Uh -huh. como, como irte cambiando, como cuando cumples como años, ¿no? Exactamente. Exacto, exacto tú comienzas das tus clases ¿Qué fue lo que más te enamoró la primera vez que diste una clase lo que a mí me enamoró fue el contacto con las personas es increíble <risa> sentir el contacto este hacer ese clic con la gente es increíble porque eh, tú las tú las mueves a tu ritmo a tu forma y, y sentir esa energía Que te transmite a las personas es increíble de verdad no no si yo volverían a hacer volvería a hacer exactamente lo mismo Ya somos dos ¡Ay! o tres no sé sí, maestro oye eh, cuando estás con tantas personas tú tienes una responsabilidad claro no hay una ética eh, que has pasado que has vivido durante todos estos años ya como como instructor maestro que qué es lo que ha hecho que llegues hasta donde estás ahorita esa es una pregunta y la otra calculas más o menos cuántas personas han pasado por tus clases híjole la, la última pregunta sí es bien complicada porque ha pasado en 30 años una serie de personas increíbles la verdad todas increíbles desde que yo inicié a, hasta la fecha todavía sigo teniendo eh, ese clic con algunas personas y es increíble la verdad Es increíble eh, que a donde quiera que, que yo me he parado, siempre he tratado de, de mantener grupos y, y hacemos buena química, algunas alumnas y yo, y bendito sea Dios. Eh, algunas otras no. <risa> <risa> bueno, es como todo, sí. Es, sí, es como todo. Claro. Igual tu trabajo les puede gustar a, a, a un grupo de personas, pero pues a otro no. Y es normal, o sea, eso eso, eso pasa. Sí. Eso pasa y pues igual eso no nos tiene que poner este en... Mal. Sí, uno no es una monedita de oro, como eh, dice. Exacto, Beto, exacto. Hay gente que le encanta tu trabajo y otras personas que no, y pues bueno, es válido. Pues sí, sí. Pero fíjate que me, eh, yo estaba analizando el impacto, a veces no lo, no, no lo valoramos, porque no nos detenemos en el trabajo de esto. Pero mm, es si se, se tiene un impacto social. Exacto. Porque de, de cierta manera como que hay una reconstrucción del tejido social, me explico. Porque ahí van, eh, a las yo he visto a los grupos como de Zumba, van muchas amas de casa. Sí. Es correcto. Tienes como una especie de laboratorio uh -huh. de las personas de la comunidad. Porque realmente las, las que llevan la rienda son las mamás. Es correcto, <risa> es correcto, así es. O sea, ahí te das cuenta de todo el universo de, de, de, del, del conglomerado que vive, habita en la zona. Uh -huh. y, es, y de cierta manera lo estás juntando para tratar de que trabajen en equipo de manera indirecta. Porque a lo mejor son vecinos, vecinas que no se conocen y ahí se concitan y comienzan a trabajar y a, y a interactuar, ¿no? Es correcto. Es y a correcto. generar ligas. Es correcto, porque de ahí salen, salen este grupos eh, de amistades. Uh -huh. De amistades. Ahí hacen este, eh, lazos también. Hay muchas personas que, que de ahí eh, hacen muchos lazos y fuertes, ¿eh? Uh -huh. Se hacen amistades. Eh, Digo, es también es padre, pues es padre porque de repente las señoras lo que, lo que quieren es pasar una hora de distracción, de hacer ejercicio, y pues bueno, si haces amigas perfectamente bien. Oye, un ratito donde no estamos. Es correcto. No estamos ni para el teléfono, ni para el marido, ni para los hijos, Te ni para Te desconectas. Somos nosotras, ¿no? Así es, así Entonces es. creo yo que, que esto es lo que hace esas eh, grandes ligas, grandes eh, conexiones, Ajá. donde todos estamos eh, eh, eh, con la misma necesidad, ¿no? Uh -huh. De desaparecer un poquito de la realidad para dedicarte tiempo para eso ti. es correctísimo oye pero y, y cuántas o sea hablamos de señoras mm -hmm. y señores Eh, mira, todavía hay como cierto tabú este, en ese en ese sentido. Hay muchos caballeros que todavía no se atreven, aunque les guste en las clases de, de baile de ritmos, no se atreven, no se atreven porque por los tabús de que si vas a, a una clase de ritmos latinos o a una clase de zumba, pues ya, ya eres raro o, o, te, o te gustan otro, tienes otras preferencias. Eh, todavía existe eso, pero eh, eh, estamos... Estamos este en este camino, ¿sí? De repente, gracias a Dios en mis clases yo he tenido caballeros, uh -huh. caballeros, este, que les encanta la este el moverse, los ritmos. Y que y, lo y que tremendo, lo disfrutan, ¿no? exactamente. Pero este, eh, como te como les decía, pues si sí, todavía como ese tabú. Uh -huh. Ay, no. Bueno, pues vamos a escuchar una cancioncita ¿Sí? más y entonces ya regresamos y nos dices cómo es la parte de estudiar, mm. de capacitarte, de prepararte, de actualizarte para poder seguir dando mm. eh, siempre con, con tantas ganas un, un, una clase de ritmos claro, latinos. Claro que sí. Vamos a pedirle a Chuck que nos ponga eh, una canción que se llama Lejos de ti y está a cargo de chiquito Tim Barda. Mm -hmm. <risa> Kõik <laughs> on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 Búscalos en Facebook como primero café, luego Existe. Visítalos. Estamos de vuelta, maestro. ¿Qué tal? Estuvo bueno, no, no podía bailar porque estaba aquí sentadito. Estaba platicando, maestro, lo están viendo. Sí, es que estamos muy interesantes aquí la plática con Amador y pues en eso estábamos. Sí. A ver, Amador, ahora sí, yo, sí. la verdad es, es algo que a nosotros nos preocupa bastante. Eh. Estás aquí porque ya eres parte de la familia anfibia porque ya, ya te dimos la bienvenida, estamos todos muy contentos, eh, vamos a, a tener un muchos grupos nuevos de gente que, que le encanta y que algunos están iniciando, algunos son eh, ya expertos en esto de los ritmos latinos Ajá. Eh, y obviamente al maestro y a mí nos interesa eh, pues siempre dar la mejor eh, cara sí. llamándole a la preparación que tienen los maestros que trabajan con nosotros. Entonces, platícanos un poquito, ¿es difícil mantenerte, actualizarte? No es difícil, no es difícil. Yo creo que eh, cada instructor eh, obviamente quiere crecer uh -huh. y sí. debes de crecer si quieres sí. estar dentro de la industria. Eh, no es no es complicado, la verdad. Eh, es necesario, aparte que te tienes que estar preparando constantemente por las nuevas tendencias que surgen cada día con día. Por ejemplo ahorita hay una tendencia de, de los jump de los brincolines oh, sí. verdad este, entonces quieres hacer esa actividad? bueno pues prepárate uh -huh. quieres ser instructor quieres ser instructor de ritmo latinos prepárate Sí, desafortunadamente en la actualidad uh, tenemos muchas personas que salen de los espacios de los salones de baile eh, y ponen su espacio ponen su, su, su, su, en su cochera, en un saloncito y pues obviamente se ponen a dar clases. Ese Entonces, es un tema que a mí me encanta. Sí. <risa> es que, ¿sabes qué? Sí es muy eh, Muy notable sí. que de repente salen academias por todos lados ¿no? y Correcto. se anuncian así como... Con bombo y platillo y la tecnología te ayuda bastante porque te ayuda con unas fotografías que parece que el espacio es inmenso, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, siempre tiene uno que estar al pendiente y como tú mencionas, de repente pasas y la academia es una cochera. Entonces, es. Dices, wow, bueno, está bien, ¿no? Dices, es una cochera, si es para lo que a él le alcanza, perfecto. Pero lo triste de esto es que hay muchas personas que se meten a este asunto de dar clases y tuvieron la preparación de dos horas, tres horas Mira, y sí, vámonos. Así es, desafortunadamente dentro de la industria hay marcas, marcas de, de, de, de baile que te certifican en uno o dos días uh -huh. entonces por lógica no considero yo que en uno o dos días de preparación te hagas un maestro un instructor de, de fitness o de, de baile es como imposible ¿sí? pero pues bueno estas, estas marcas están muy este dando gente Pero lo que estás haciendo es no estás no estás creando instructores responsables o Exacto. profesionales si ¿sí? eh, digo cuando yo empecé dentro de la industria eh, nos llevaba un año prácticamente cuando muy poco un año en una, un primer nivel uh -huh. para ser instructor un año donde ibas este todo todos los fines de semana de 4 a 5 horas eh, y pues era todo un año y de ahí ya venía el ser el primer nivel de ahí viene un segundo nivel tercer nivel y actualizaciones o sea que era un proceso bastante complicado y largo Claro. y ahora desafortunadamente no si sí, algún instructor ve que su alumno pues tiene buena coordinación es bueno para bailar y todo eso y lo invita a que a que se haga instructor Digo, no es malo no es malo pero si lo vas a invitar pues que tenga buena preparación claro no una preparación de un día o dos que eso lo hacen muchas marcas Sí, no, y a veces que ni siquiera es una marca, ¿no? O sea, es alguien que se siente capacitado para darle instrucciones a otra persona y entonces en dos, tres horas dice rapidísimo y te doy un diploma. Un diploma lo podemos dar cualquiera. Es correcto. Pero, ¿qué te avala? O sea, debe de haber, creo yo, algo que realmente te avale a, a que estás. Porque vamos a esto, te llega una persona con sobrepeso. Que está viviendo pandemia al 100% y tú la pones a que haga y deshaga, pero ni siquiera te interesa si ya trae alguna lesión, si algo le duele y entonces a final de cuentas, tú que te preparaste dos, tres horas, eres el responsable de parte de la salud de esta persona que está confiando en ti. Es Todos correcto. necesitamos confiar en alguien, si le llamas maestro, le llamas instructor, estás depositando toda tu confianza en esa persona. Eso es correcto. ¿No? Entonces, por eso platicamos, es tan importante estarte actualizando, estar al pendiente. Como dices tú, ahorita está esto del brincar. Sí. Dice el maestro, ¿va a pasar? ¿Qué me decías? Va a pasar lo mismo que pasó con el spinning. Sí. ¿No? que cuántos años después nosotros siendo instructores de natación nos tocó recibir muchísima gente relacionada de, de las rodillas por esto por de, falta de, de capacidad. del espin. Exactamente. ¿Por qué? Porque es cierto, tenemos esa necesidad y vas a un lugar y te encanta que el maestro te eche porras y te grite y te haga y la música alta. Es cierto, pero años después tenemos que rehabilitar mucha gente ¿no? Ahí vienen las consecuencias obviamente si sí. sí, el estar de el estar frente a un grupo no es solamente eh, ven y toda mi clase no es una responsabilidad Claro. es una responsabilidad en la cual sí tienes que tener la, la, la preparación adecuada para poder eh, manejar eso es ese, ese grupo y porque manejamos este de todo tipo de personas sí, ¿Sí? manejamos personas este eh, de primer día intermedios avanzados eh, gente principiante entonces Eh, tienes que tener muchísimo cuidado En cómo manejas estos grupos Se mezclan, ¿verdad? Así es, es correcto Entonces, no sabemos Llegar personas a tus grupos Y no sabes si te, qué tipo de lesiones traen sí. No sabemos en qué condiciones vienen Si son hipertensos Traen alguna algunas articulaciones ah, dañadas No lo sabemos Entonces, generalmente pues Ven, toma la clase Y a, a ver Platicamos Exacto sí. eh, Pero lo que debemos de hacer Es sí, estar al pendiente de todas esas personas porque es una responsabilidad claro así que confíen en amador chicos de verdad que sí, confíen en él eh... a ver maestro, platíquenos de las clases de amador bueno mira nosotros eh, en la como anfibios eh, tenemos 15 años ya en, en el local dando clases pero nomás utilizábamos el local en las noches nuestra clase es de 8 a 10 de la, la noche, noche pero nos vimos eh, En el, con la inquietud decimos, bueno, pero está siendo subutilizado el espacio. Siento que el espacio es digno, ¿no? Es correcto. Está adecuado para dar clases. Entonces nos dimos a la tarea y gracias al contacto de, de, de mi hermano Miguel, nos habló muy bien de, de Amador, nos contactó con él y sí. lo llevamos a, yo lo llevé al espacio. Y parece que le agradó bastante Porque creo que el espacio sí está muy adecuado Muy adecuado Y, es, y pues allá andamos en esas Y esto va a resultar, ¿no? Es un inicio, pero siempre hay que, hay que ir para adelante Y eso lo vamos a hacer en el, Estamos en el sur de la ciudad, ¿no? Sí, ayer que fue nuestro primer día tuvimos alumnos nuevos Ayer fue un día un día excelente Porque sí tuvimos oh, dos clases por la tarde eh, Bien Sí, un grupito eh, eh, Ahí va poco a poco. Claro, claro que Para sí. Para ser primera semana está, estamos este, bien. Sí. Y, y estamos dándole con todo a redes sociales. Ahora sí, sí estamos... Eh, vamos a enfadar. Ay, no es cierto. <risa> <risa> no, lo que pasa es que es cierto. A veces tienes lo que tú estás buscando, lo tienes a una cuadra, media cuadra, y no sabes no que está ahí, sí, ¿no? Sí, Entonces, exacto. pues en, se, se trata de, de comunicarle a la gente, ¿no? Y que nuestros amigos nos ayuden, que nos ayuden a compartir en redes sociales, Nos pueden encontrar chicos A todos los que nos están escuchando Para compartir todo esto de las clases En una página en Facebook Que se llama Academia Anfibios Son Ahí primero les pedimos que nos regalen un like Y después que nos ayuden a compartir Todos los horarios que tenemos Lo que estamos haciendo Les vamos a ir poniendo fotos, videitos Para que vean ¿Cómo es que trabaja Amador? Uh -huh. ¿No? De la vista nace el amor. Así es. ¿No? Así es, es correcto, Meche, es muy correcto. Pues una cancioncita sí. más, maestro. ¿Se atreve a bailar una cancioncita más? Sí. <risa> Ni ha bailado, maestro. En Pero qué tal en la noche? Ah, yo se les voy a meter una cansada, me la van a meter una cansada. <risa> <risa> ok, vamos a escuchar. Ay, déjame ver. Ya, estaba viendo otra conversación. Vamos a escuchar una más de Chiquito Tim Band y se llama Qué rico la ponen. Es. Me busqué las más bailables para hoy. está está rica, es. Sí. sí. ¡Viene con las palmas, señores! ¡Viene! <risa> Quei tão de palo. Quer la na bola? Yo sé que te gusta, así medio lento. Te rico, la pone chiquito, tipa. cambio te voy a dar? Te rico, la pone chiquito, tipa. La industria salcera te pone a gozar. Bueno, señoras y señores, preparen los hombros, preparen la cintura, preparen la cadera. Que lo que viene es el nuevo pasito de la chiquito, Che te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 En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Estamos de regreso maestro, la plática está buenísima. Sí, la, y la música tremenda, yo no había escuchado chiquito... Tim Band. Bueno, pues tiene que ver con la timba, ¿no? Sí, hay que recordar es que es un juego el, de la, palabras. La, sí, la timba es un género que desarrolló el Tosco sí. eh, de Irakere, el ah, del sí. grupo de jazz Irakere cubano. Lo único que hizo fue poner delante de la agrupación las pailas, los timbales. Y movió al mundo. Y de ahí, surgir, de ir, de ahí la, la Oye, timba. Y, y estábamos platicando de esto de la música, Amador. A mí me, me sí. dijiste algo que me encantó. O sea, yo te preguntaba... <risa> Tú hay, hay, tienes música especial o, o en general en el medio hay música especial, o tú dices Esta canción me gusta y la aplico en clase. Adentro. Ok, sí. Dentro del mundo del mundo fitness, este. hay muchos géneros musicales, obviamente. Eh, para clases específicas, por ejemplo, eh, Step hay música específicamente para Step, para diferentes eh, eh, clases uh -huh. en el sentido del ritmo latino si sale por ejemplo jennifer lópez saca su una canción eh, me gusta está de moda, la, la tomo, la hago coreografía y la pongo en mis clases, puedo tomar cualquier género de musical el que me guste, obviamente este también pensando en que a final a las, mis alumnas les va a encantar, sí. sí, Sí, porque por ejemplo puede haber canciones que me gusten a mí, pero a mis alumnas no, entonces tengo que ver mi mercado. Te voltean a ver con cara de maestro, maestro, canción, la que no sigue por exacto, favor. Exacto, entonces trato, trato de, de, de, de ver qué es lo que les gusta, Lo que les gusta y en base a eso Pues bajar la música y montar coreografía Y ponérselas en las clases Qué padre, platicábamos El maestro y yo eh, Decíamos que No comparamos porque no, no se puede comparar, pero veíamos eh, la forma en que nosotros aplicamos eh, de, de aprender o, o de tratar de que la gente que llega con nosotros aprenda a bailar y, y cómo llegan a una clase contigo y cómo aprenden. Y yo le, le mencionaba que a mí algo que me encanta es cómo desarrollan los instructores de Zumba la capacidad de copiar De las personas Es la neurona espejo Sí uh -huh. A ver, un poquito maestro de eso La neurona espejo Te voy a poner un ejemplo muy sencillo Tú estás estás en la calle Y ves que van a atropellar a algo a alguien ¿Qué haces? Te volteas para otro Ajá. lado Tratas de ayudarlo, ¿no? Sí. Es como si fueras tú Esa es la neurona espejo Entonces cuando alguien está bailando Y a ti te gusta Tu neurona quiere copiarlo Lo quiere hacer igual Porque le gusta Entonces el cerebro A veces tú crees que lo gobiernos, pero el cerebro hace lo que le da su gana, <risa> hasta sí. que tienes conciencia de él. Esa es la neurona espejo. Sí. Y ahí trabajan mucho la neurona espejo, porque tienen que seguir. Sí, sí a mí, a mí eso me encantó, ¿eh? eso me encanta de, de las clases. Eh, no es fácil que desarrolles en una persona eso. Sí, no es fácil. No es fácil, pero tratamos de hacerlo eh, fácil también para las personas. El método. Lo más divertido Lo posible, más divertido. ¿no? Tu método te tiene que ser método fácil. Uh -huh. Oye, ¿te ha tocado en alguna clase donde yo una vez vi un video que, que me atacó de la risa, un video que se hizo viral hace años? donde es una clase de ritmos latinos Ajá. y el todo el grupo va a la derecha y hay una señora que va a la izquierda y el grupo vuelve a la derecha y la señora a la izquierda todos giran y cuando terminan el giro la señora comienza a girar yo me imagino que ya tenía aplicado esto de la neurona espejo pero te pasa en clase de repente muy seguido y, y como haces. muy para seguido no? Eh, distraerte Ajá. reírte Exacto. Sí, es un factor que te distrae pero obviamente tienes que integrar a la persona para que no se sienta como excluida del Ajá. grupo la Ajá. tienes que integrar de qué manera pues bueno eh, montar montar algunos pasos y eh, acercarte con ella con ella y este ponerte en la parte de adelante de la persona uh -huh. y hacer que te siga ah, que correcto. te siga la persona entonces cuando ella ya va siguiendo ya va bien prolija con todo el grupo uh -huh. ok, ya déjala y vete a, a seguir okay. la clase se vuelve a equivocar vuelve a hacer lo mismo porque de 20 o 30 personas que tiene solamente ella hay que darle atención sí claro pero alguien se ha sentido mal de repente en tu clase por eso que te digan no No puedo, no es lo mío. Eh, sí, sí nos pasa, ¿Sí? sí nos pasa, pero generalmente cuando yo les pregunto a las chicas, eh, chicas, su primer día, les hago la pregunta, ya habían bailado, ya habían tomado este tipo de clases, no, pues que nunca, ok, yo trato de, de hacerlas entrar en confianza, uh -huh. de que se sientan en confianza. Chicas, no se preocupen, no pasa nada, el primer día así estamos, eh, todos empezamos de cero, o sea, las chicas que están aquí ahorita, este, generalmente las chicas que saben, se ponen adelante en la partida. Adelante, como sí, para, como, y está padre porque la tomamos como monitor, ¿sabes? Claro. Y, te ayudan. Y, y nos claro. ayudan, nos ayudan, este, es, es exactamente para los casos anteriores, de que de repente la chica va para un lado y el grupo va para otro. Uh -huh. Bueno, se quedan las monitoras haciendo la clase y tú te vas con las personas uh -huh. que no, ah, no van siguiendo la clase. Perfecto. Eso es padre. Entonces trato de que, que entren en confianza y eh, a ver, no se preocupen por los pasos, ustedes sigan su, su clase. Eh, todos empezamos de cero y llega un momento pues que, la, que las chicas obviamente el primer día andan perdidas, andan y, perdidas nerviosas, y nerviosas si es peor, o es sea, peor si es tu primera clase es correcto créeme que me estoy visualizando <risa> <No>. <risa> así eh, así me veo de verdad mira una experiencia eh, alguna vez para alguna presentación que nosotros hicimos teníamos que terminar bailando payaso de rodeo uh -huh. creo que se llama así, así la es. canción eh, mm -hmm. entonces la única que no se la sabía era la maestra Y yo, ¡Oh, Dios mío, pues eh, nos pusimos y se reían de mí los alumnos y ¿cómo voy a creer que le salen estas cosas y esto no? Y me costó un poco de trabajo aprenderlo, pero bueno, lo aprendí, ¿no? Uh -huh. Entonces no es lo mismo. Yo estoy acostumbrada a contar a la indicación de la mano. Cuando bailas en pareja todo se vuelve más sencillo. ¿Y, y tú me vas a traer ahí como chivito en cristalería, sí, me, me estoy visualizando Ajá. yo, pero confío en que lo voy a lograr, uh -huh. ¿no? Sí, pasa que, por ejemplo, en el, el, el baile que ustedes hacen es muy técnico, sí. sí. es muy técnico, es otra es otra cosa, o sea, ya sí. vienes, ya lo haces con mucha técnica, con una metodología, uh -huh. Este, nosotros también, pero generalmente los instructores, el 90%, 95% de los instructores no somos bailarines, uh -huh. ¿sí? nos okay. hemos hecho este por la necesidad de, de dar clases y nos hemos este, tomado cursos pero no venimos de una preparación de dancística ah, ya, okay, entonces okay. Esa es la diferencia de lo que hace de repente eh, con los profesionales eh, Que tienen este tipo de clases en las academias y pues es como una estiria floja también con, con, uh -huh. con algunos instructores de, de, de baile de salón que ellos pues tienen una técnica bien definida a diferencia de nosotros que somos instructores uh -huh. ¿sí? yo la verdad es que lo veo maravilloso a mí ese mundo de los, de los bailes de ritmos latinos me parece maravilloso porque te da Quizá precisamente por esto de que no tienes que aprender una técnica eh, así como exacta, te da a que te diviertas mucho. El sábado pasado estuvimos en una masterclass sí. dirigida aquí por Amador ¿Y qué fue lo que vimos? Estaban bien contentas. Todos estaban... Al fin divertidos. de cuentas es el objetivo. El objetivo... Bueno, exacto. todos, porque teníamos caballeros. Sí, sí, ah, ¿sí? no, así. Y andaban tremendamente divertidos. Entonces, eso es a lo que vamos. Se cumplió la función. ¿Sí? <risa> bailas bachata Salsa, ritmos latinos Merengue, lo que a ti te guste Bailar, diviértete Disfrútalo Siempre nosotros decimos Que si bailas bonito feo Es relativo, Exacto. Exacto, relativo. Pero hay una cuestión, Amador Creo que ya se está comprometiendo a aprender a bailar Bailes de salón Ay, sí. <risa> no, <aquí> se <risa> sea... Ah, sí Ah, dile Amador Si sí. Ah, sí. Sí, tienes intención sí. ¿Y si ya tiene experiencia frente a grupos Si aprendiera a poder ser un buen maestro de baile de salón. Mm. Eso es padrísimo. Te están comprometiendo. Me estás comprometiendo, <risa> ¿eh? Me estás comprometiendo al aire, ¿eh? No, me, y me voy a sentir como se va a sentir mecha con dar en mis clases. <risa> o sea, una y una, una sí, y una. Así me voy a sentir. Oye, oye, Amador, tú nos, nos platicaste también, y eso quiero que lo digas al aire, eh, que de tus certificaciones. O sea, tú. Me, me comentabas que eh, esto de Zumba es una marca, pero ellos te dan a cambio unas certificaciones, ¿no? Así es, la marca Zumba es una marca registrada, es una marca registrada a nivel internacional, es una marca que o que obviamente te invita, te invita a que te certifiques dentro de su, de, de su marca, vaya la redundancia, eh, y te dan una certificación pero el pero que yo que yo le pongo a estas certificaciones eh, es lo que acabamos lo que dijimos al, al inicio del programa de que eh, te certifican en uno o dos días Ajá. cuando cuando mucho dos días este 89 horas por día y sales de una certificación ya siendo instructor yo no estoy muy de acuerdo en eso De hecho, totalmente, porque no puedes certificar, no puedes ser instructor en tan poco tiempo, ¿sí? Acabamos de, de, de mencionábamos que es una responsabilidad de estar de, de delante de un grupo, sí. entonces eh, una preparación requiere de tiempo, de mucho tiempo. Entonces, eh, pues si, si quieres ser instructor de, de ritmo latinos, de zumba, de lo que tú quieras, hay que prepararse hay que prepararse y este hay que checar dónde te preparas, con quién te preparas. Ahí en Guadalajara tenemos muy buenos maestros, muy buenos instructores eh, que, que, no, que te puedes este certificar con ellos, eh, pero hay que buscar. ¿Sí? Sí, claro. que buscar y muy muchas veces dices que lo, lo barato te sale caro sí o sea vas a una certificación que te cuesta barata pero pues qué clase de certificación tienes te van a... claro. entonces Oye, y tú das cursos para maestros así yo doy yo doy, yo soy instructor este de instructores uh -huh. ¿sí? así lo puedo lo puedo llamar uh -huh. eh, yo puedo certificar eh, como ¿Sí? gente que quiera Eh, pero yo no certifico por un día o dos O sea, yo para mí hay un proceso Tengo que cumplir ciertas cantidades de horas uh -huh. con, con mi alumno Para darle una certificación Y si, esa, si ese alumno no cumple Con los uh, parámetros necesarios la, Se le niega La, la certificación pero y, volvemos y volvemos a empezar Pero afortunadamente, hasta ahorita eh, Todas Las personas que se han certificado conmigo Todas, todas han tenido han, han obtenido su certificado Sí. Me encanta. Sí. La verdad me encanta ese profesionalismo. Me encanta tu responsabilidad que tomas para esto, porque de verdad, o sea, estamos hablando, tú tienes 30 años, 15 años más que nosotros en esto, eh, y te das cuenta la necesidad de las personas de llegar con alguien realmente que esté capacitado es y correcto. con alguien que se preocupe por ti como alumno. ¿No? Que si de repente no vas un día, te pregunte, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿no? Exacto. ¿Estás bien? o, o Creo yo que, que lo tienes más que desarrollado, que las estás viendo por el espejo y sabes si les dolió, no les dolió, que no llegaron igual. O sea, qué bonito que en 30 años es tu premio. Sí, ¿no? El, el es. estar logrando todo esto. Así es, es algo. Como te decía al principio, es, si yo volvería a nacer, es, volvería a ser exactamente lo mismo. Ay, qué genial. ¿Usted, maestro, volvería a ser? Claro. ¿Qué volvería Cuando a ser? público? No te creas. <risa> <risa> pues es que para nosotros, en 15 años, pues nosotros bailamos diario también. Y antes lo hacíamos sí. de lunes a domingo, pero ya decidimos descansar sábado y domingo, porque antes no descansábamos ni sí. en día. Sí. En serio. Y sí. todos los domingos teníamos un mundo de gente y terminábamos, pero exhaustos. Sí. Sí. Entonces dijimos no hay que descansar pero contentos yo les decía y, y tú debes de, de, de, de coincidir con nosotros que hay clases en la que la gente se lleva tu energía Sí, exacto y, y se van y, y quedas sí. agotado de repente de repente dices es que hoy solamente di una clase y estoy agotadísimo sí Pero de es, es, es verdad, de la gente absorbe esa energía, sí, sí. te la absorbe y se la lleva y tú dices, ¿qué onda? Me siento me siento agotadísimo, pero pues, bueno, es parte también de, de lo que tú te dedicas, es, es normal. Sí, claro que sí. ¿Qué más, maestro? ¿Qué más le quiere preguntar? Ni lo deja preguntar nada hoy. No, pues hay que que hay que hablar de los horarios que se van a manejar allí en, en la academia. A ver. No, pues que lo sigamos. Bueno, los horarios que estamos manejando por lo pronto es este por la mañana 8.30 de la mañana y por la tarde eh, eh, 6 y 7. Eh, los días van a ser lunes, miércoles y viernes, tanto en la mañana como en la tarde. Sí, vamos a estar haciendo mucha publicidad y espero que pues asistan, sí. que dense esa oportunidad, es por su bien. <risa> Así. Sí, la verdad que sí, la pandemia nos ha dejado el, el mayor conocimiento uh -huh. de saber que tenemos que ser responsables de nuestra salud. Que si de repente te duele algo porque estás encerrado, o te llegó la tristeza, o, ya hay opciones. Sí, sobre todo ahí vas a sentir la vibración de la música, y la vibración sí. te hace vivir. Y te vas a expresar, o sea, vas a expresar con tu cuerpo. Fíjate, la, la, la, el término expresar es es de preso, ¿no? Sí. Expreso, ya no estoy preso. Exactamente. Entonces ahí va y va, va a expresarse, va a sentir la vibración de la música y va a conocer a otras personas, va a interactuar con otras personas y en ese sentido me hace recordar uno de los razonamientos de Platón que decía, "Yo estoy aquí porque tú estás allí." porque quien justifica que yo estoy ahí que tú estás ahí, que tú existes <risa> así es, ahí está el, el básico la raíz de la filosofía de Platón ¿no? y aquí se cumple no perfectamente y después de haber estado encerrado que todavía estamos un poco encerrados por la pandemia saber que podemos salir a conocer nuevas personas no interactuar, incorrecto. a divertirnos a gritar aparte de las sí. clases es terapia. Sí. es terapia es terapia, es la mejor terapia la que mejor terapia haber. que, que, que te podemos tener es que sabes que distraes al cerebro con la música es correcto y entonces están cantando ah, y están emocionados pero mientras los traes en friega se olvidan y se los olvida ya cuando salen quizá que hay que pasó porque me duele todo Así o al es. día siguiente que se quieren levantar y quiere decir que existe un maravilloso trabajo exacto por lo menos una hora lograste que esta persona se desconectará de sí. su realidad si sí. te va te vuelvo a repetir tus saludos de parte de la chiquita gamboa de ramona pedrosa De Liz Gómez, Liz nos dice, excelente instructor, persona, ser humano. Ramona nos dice, excelente instructor, Amador Osorio, así como excelente persona. La chiquita dice, el mejor instructor, excelente maestro, su experiencia lo avala. Y acá nos acaban de dejar otro, eh, a, a cargo de Mary Flores, y dice, saludos, eres el mejor maestro qué lindas mis alumnas qué linda chiquitas saludos ramona mary pulgui muchas gracias es parte de, de, de, de mis alumnos mis alumnos y amigos algunos uh -huh. que de verdad este en esta profesión he hecho muy buenos muy buenas a, amistades eh, de años a ramona tengo conocerla prácticamente desde que yo inicié. Uh -huh. Este ha sido mi seguidora durante muchísimos años. Así como ella, pues varias, varias personas. Qué padre. Qué bonito. Creo que es como de los mejores premios, ¿no? Sí, es el mejor no, premio. Que, que la gente se va quedando contigo y, y que pasas esa línea de ser solo maestro, alumno, donde ya te vuelves amigo, ¿no? Así es. Y así pues es, es aparte padre. que si los ves diario o cada tercer día pues te vuelves de la familia también es, ¿no? Es. sí, llega a ser parte de tu familia sí. y eso está padrísimo qué padre pues entonces lunes miércoles y viernes en la mañana ocho y media en la tarde seis y siete Eh, vamos a llegar de sorpresa el maestro y yo, de repente hay alguna clase a, a estar grabando Sí, sobre todo sí. Así que vayan que bien, hacer vayan para bien peinados mar Mandar en vivos Sí Ajá eh, Y ayúdenos, ayúdenos muchísimo con esto de la publicidad, ayúdenos a convencer a otras personas Que es una maravillosa opción, que sabemos que hay muchos lugares donde dan ritmos latinos, mm. pero ninguno como Amador Ah, no ¿No? de eso estoy más que segura nos vamos a ir ya no sin antes agradecerte Amador haber aceptado pues si quieres agregar algo. la invitación Pues ¿Sí? no, únicamente quiero, quiero agregar este, una cosa, muchísimas gracias a Meche y a, y a Beto eh, por darme la oportunidad de emprender a este, clases en su espacio, en su academia muchísimas gracias por la confianza muchísimas gracias por ofrecerme su espacio esperemos que esto pronto muy pronto eh, dé resultados y vamos a estar haciendo muchas promociones superclases eh, bastantes cosas sabes qué se me ocurre que hay que hacer una masterclass para todos los que bailan en la noche Para uh -huh. los alumnos de la noche, hay que invitarlos y las a, a ver cómo nos va, para no sentirme la es, única, eso estaría padre, <risa> eso estaría padre, okay, pues muchísimas gracias a todos los que nos prestaron sus oídos el día de hoy. Nos vamos a retirar con un poquitito de música Porque ya nos fuimos por la hora completa eh, Gracias maestro Al contrario. Un placer volver a coincidir como cada martes Nos vemos en la noche Nos vemos en la noche los alumnos de martes Vayan listos porque la clase de hoy va a estar buenísima Lleven ropa cómoda Allá van a ver por qué Y nos vemos maestro eh, Con una más De Chiquito Timbán uh -huh. Y Montuno oh. La canción se llama La Rumba Está Buena Vamos Fíjate que... El medio abre paso caballero si tu no sabe bailar Ay ay ay Qué buena está la rumba Ay ay ay La rumba está que zumba zumba zumba zumba se formó la rumba mamba imposible quedarse sentado sonando el montuno y chiquito timba mamba y semana Anfibios Radio